Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Federación Pampeana de Cooperativas rechaza en su asamblea anual el intento del Gobierno Nacional de imponer impuesto a las ganancias sobre las entidades solidarias. Entrevistado en Periodismo Turno Mañana, Carlos Santa Rosa lamentó también los métodos de protesta de Luz y Fuerza. El año pasado hubo la misma posibilidad, la presentación de, de, del, del presupuesto a nivel nacional, eh, también se intentó, estamos cansados por ahí de repetir eh, de que las cooperativas son entidades sin fines de lucro, si no hay lucro no hay ganancia, por lo tanto no hay nada a su propio, como la cooperativa que presta servicio a sus propios asociados se va a estar cobrando un impuesto distorsivo en este caso. Eh, el, el año pasado a través de, de, bueno, especialmente a nivel nacional, como con representaciones de, de, de otra naturaleza como son cooperar una confederación a la cual el FEPANCO está asociada, eh, bueno, se logró revertir eso y ahora nuevamente vienen de, por, por, por, por lo mismo, digamos, mm. eh, así que creemos, vamos a dar la misma batalla que dimos el año pasado en, toda la, en todos los lugares donde podamos decirnos, reunirnos con los legisladores, con los representantes para para persuadirlo de esto, pero bueno, eh, no nos asombra, no nos asombra y mucho menos en este momento eh, tan complicado por el cual está atravesando el país, en donde, es, eh, donde la necesidad de recaudar y de recortes es muy grande. El Gobierno Nacional presentó su proyecto de presupuesto con valores algo dudosos respecto del dólar y la inflación. Se prevé que otra vez la economía no crecerá, según admitió el ministro Nicolás Dujovne el primer trimestre de 2018 habíamos encadenado siete trimestres consecutivos de crecimiento. Sin embargo, ocurrieron una serie de shocks que nos apartaron transitoriamente del sendero de crecimiento. En 2018 estimamos una contracción económica de 2,4% anual. Vivimos la sequía más intensa de los últimos 50 años, la suba de las tasas de interés más rápido que lo esperado en Estados Unidos, redujo la liquidez global y generó una salida de capital de las economías emergentes. Se sumaron otros shocks, como los que afectaron a Brasil, a Turquía, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, lo cual aumentó la incertidumbre global. Finalmente, los sucesos judiciales asociados a la causa de los cuadernos afectaron negativamente a la economía en el corto plazo. Estos shocks llegaron cuando todavía no habíamos terminado de corregir los desequilibrios heredados. El diputado nacional pampeano Sergio Siliotto ratificó que el proyecto de presupuesto trae malas noticias para La Pampa como el achique salarial para trabajadores y trabajadoras y la idea de imponer la armonización de la caja previsional. Lamentablemente el presupuesto nacional como lo veníamos este, adelantando trae malas noticias para la provincia de La Pampa No solo se ha confirmado de que Nación pretende eliminar el sistema diferencial que tiene el Gobierno Nacional para establecer las deducciones del, del impuesto a las ganancias de los empleados públicos, eh, empleados de casa de gobierno, eh, docentes, eh, legislativos, judiciales, la policía y, y algún otro ramo de eh, gremio que me olvido, eh, ya no van a poder si, este, si es que este presupuesto se, se aprueba ya van a tener un trato diferenciado, esto significa meterle la mano en el bolsillo de los empleados trabajadores, de los empleados públicos, de los trabajadores públicos. Eso es un tema que nos venía preocupando, era una mala noticia que deberíamos trabajar charlar con los gremios, pero lamentablemente cuando vimos el proyecto de presupuesto vemos que hay una noticia peor todavía y tiene que ver con el tratamiento que el Gobierno Nacional quiere imponer para aquellas provincias que no transfirieron sus cajas previsionales que significa que nos están obligando a armonizar nuevamente las cajas de la provincia con la nación, o sea, establecer un sistema a la baja de los salarios de los jubilados. Susana Hagg de Huatrache contó en Radio Kermés una historia de posible supresión de identidad. La mujer relató una trama de secretos, violencias y lucha. Sí, mi papá eh, se llama Marcelo Haag, tiene en este momento 50 años, Y siempre supo que fue adoptado, pero eh, nunca le quisieron dar inform mayor información acerca de su familia biológica. Eh, Sus padres fallecieron, se llevaron el secreto a la tumba. Eh, te explico... Eh, estoy un poco nerviosa, discúlpame no, no, no hay problema, no hay problema eh, a ver, eh, eh... Bueno, es, los datos que nosotros obtuvimos eh, Gracias a una señora de General Pico Que es a su vez madrina de mi papá Ella se llama Elvira, era una empleada del registro civil en el año 68 Nos cuenta que eh, un día apareció una señora embarazada A su vez tenía otro nene eh, y hablando así con ella, le dice que no quería tener ese bebé porque eh, el marido la maltrataba. Para esto eh, la señora Elvira le dice que conoce una familia que está buscando adoptar un, una criatura. El juez Claudio Bonadío procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el caso de Los Cuadernos. Su ex abogado, Gregorio Dalbón, ratificó que se trata de una persecución política. Estoy muy preocupado. Porque más allá de este procesamiento que es una persecución, ya todos sabemos que están presidiendo a Cristina más importante que el default, parece que es Cristina, que las LEVAC, que las personas que no tienen que comer, que los maestros que, que está ahí, Roberto, que los saludos, que volaron por el aire. Eh, eh, millones de situaciones que son importantes. Parecería ser que La Nación y Clarín no las ponen tapa, las ponen un cuadrito chiquito. Pero cuando Ahora. es Cristina, usted abre una computadora y ve la cara de Cristina y dice, la procesaron. Como si fuera una noticia que alguien no sabía, como si esto nos sorprendiera. ¿Por qué no dicen lo que está sucediendo en el país, que estamos ante un colapso económico que realmente es mucho más importante que esto? Obviamente es importante porque es la expresidenta y obviamente Cristina es una persona que cuando se habla de ella... Obviamente la, la generalidad, yo creo que más, ahora más la, la mitad más uno, sin lugar a dudas, está pendiente de ella, pero no por el procesamiento, está pendiente de ella porque quiere ver qué va a hacer eh, el día de mañana para ayudar a que este país vuelva a tener trabajo, sueños y esperanza. La atleta pampeana Bianca Montiel se quedó con el triunfo en su categoría en la carrera de la milla que se hizo en Bahía Blanca. Ella misma relató su experiencia en Periodismo Turno Mañana. Hola Julio, soy Bianca Montiel, te quería contar que el domingo estuve participando de la Milla Urbana en la ciudad de Bahía Blanca y que me pude quedar con el primer puesto en, entre las damas en la categoría Elite. Así que muy contenta por esta nueva victoria y de poder seguir representando a mi ciudad y a mi provincia eh, por la zona. Realmente fue un evento excepcional, con una organización increíble. Estuvo eh, organizado por Iten Running y fiscalizado por Bahía Corre. El cronometraje se hizo con Chips. Realmente fue una cantidad impresionante de gente las que se sumaron a este evento. Hubo series de partida, cada cinco años de edad eran las categorías. Y por último, al final de todo el evento estaba la categoría Elite, donde yo pude participar, eh, que se armaba según los tiempos y no tenía nada que ver las edades. Así que yo era la más chica de, de la categoría entre las damas. Eh, y bueno, me tocó competir con chicas que realmente son las mejores atletas argentina. Eh, que eran rivales muy duras, me las he podido encontrar en otras competencias y me han ganado a veces y otras veces les he ganado yo. Así que antes de partir yo ya sabía que iba a ser una carrera difícil de ganar y que tenía que ser muy inteligente para poder quedarme con el lugar de privilegio. Se cumplen 12 años de la desaparición de Jorge Julio López. El caso está en la impunidad. Y el chocolate estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez, se me la, se, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha, peluda y de mono, así, me conocés, guasete y guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo.